Capítulo 2. Desarrollo del procedimiento de recaudación. Normas generales. Artículo 6. Desarrollo del procedimiento. 1. El período voluntario de recaudación se iniciará en la fecha de comienzo del plazo reglamentario de ingreso y se prolongará, de no mediar pago u otra causa de extinción de la deuda, hasta la emisión de la providencia de apremio, con la que se dará inicio al período de recaudación ejecutiva, sin perjuicio, de los casos en que resulte de aplicación el procedimiento de deducción. En los supuestos previstos en este reglamento deberán cumplirse las obligaciones en materia de liquidación de cuotas en la forma y plazos previstos en los artículos 26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 18 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de Otros Derechos de la Seguridad Social ...aprobado por el Real Decreto 2064-1995, de 22 de diciembre... ...aunque no llegue a efectuarse su ingreso dentro de plazo reglamentario. 2. Transcurrido el plazo reglamentario de ingreso sin pago de la deuda... ...se aplicarán los correspondientes recargos... ...y comenzará el devengo de intereses de demora... ...sin perjuicio de que estos últimos solo sean exigibles en el período de recaudación ejecutiva en los términos establecidos en este reglamento. 3. El procedimiento de recaudación se impulsará de oficio en todos sus trámites y sólo se suspenderá en los términos establecidos en los artículos 129 y siguientes de la ley 29 1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa y en aquellos otros casos en que así se establezca en este reglamento por ley o en ejecución de ella y en las condiciones y con los efectos que en ellos se determinen 4. La terminación del procedimiento recaudatorio establecido en el presente reglamento tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva se producirá en los casos de anulación o extinción del débito perseguido y en los términos y condiciones que en el mismo se establecen. 5. En aplicación de los principios de economía y eficacia administrativa, podrá no iniciarse el procedimiento recaudatorio cuando el importe de una deuda sea inferior a la cantidad que determine el Ministro de Trabajo e Inmigración como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación represente. Y si tal circunstancia sobreviniese en el curso de los procedimientos de apremio o de deducción, ...se pondrá fin a uno u otro en los términos y condiciones que aquel establezca. Artículo 7. Presunción de legalidad. Los actos de la Tesorería General de la Seguridad Social... ...para la determinación y recaudación de la deuda con la Seguridad Social... ...gozan de presunción de legalidad y son inmediatamente ejecutivos. Artículo 8. Cómputo de plazos. El cómputo de los plazos establecidos en este reglamento... ...se regirá por lo dispuesto en la ley 30 barra 1992 de 26 de noviembre... ...de régimen jurídico de las administraciones públicas... ...y del procedimiento administrativo común... ...sin más particularidades que las siguientes. Cuando los plazos reglamentarios para el pago de las deudas con la seguridad social... ...se señalen por días y siempre que no se exprese otra cosa... ...se entiende que estos son hábiles... ...excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y festivos... Cuando tales plazos reglamentarios de ingreso se señalen por días naturales o se fijen por meses o años, si el último día del plazo es inhábil, se entenderá que finaliza el anterior día hábil del plazo de que se trate. Artículo 9. Notificaciones. 1. Las notificaciones que se efectúen en los procedimientos recaudatorios regulados en este reglamento ajustarán su contenido y se cursarán conforme a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 58 de la ley 30 barra 1992, de 26 de noviembre.